En el Hoy un programa pues muy especial. Especial pues porque estáis ahí, especial porque somos un grupo de amigos y especial porque el programa es de amigos para amigos. Pero también porque hoy terminamos nuestra andadura eh, en el verano hasta septiembre. La verdad es que os vamos a echar en, en falta, bueno, eh, sí, eh, os vamos a echar en falta, eh, aunque nos vamos de vacaciones, ¿no? Y entonces, pues, eh, queremos estar con vosotros y queremos, pues, en esta hora, justamente hasta las 12, poder compartir algunos minutos eh, esenciales de Radio Cristiana para Cristianos. ¿Te quedas con nosotros? Te lo agradecemos. Era todo un placer, amigos. Como siempre queremos agradeceros todas las llamadas, todos los eh, comentarios, los correos electrónicos, los cursos de la Voz de la Esperanza que nos pedís. O sea, sabéis que es, un, eh, es una cuestión especial para nosotros eh, no solamente hacer radio, sino también poderos haceros llegar en los cursos de la Voz de la Esperanza para aquellos que queráis eh, eh, aprender más de la Biblia. Ya sabéis que son cursos sin compromiso, completamente libres en vuestro hogar, a vuestro ritmo. Pero los ofrecemos porque creemos que estudiar la Biblia es un buen complemento para cualquier otra actividad de la Biblia. Eh, ya sabéis que se puede ser científico, se puede ser eh, trabajador, se puede ser eh, padre, madre, familia, y dedicar un ratito al día a estudiar la Palabra de Dios. No creemos que sea incompatible, todo lo contrario. Así que, queridos amigos, eh, os ofrecemos de nuevo a través de info radio com. Si nos mandáis vuestra dirección en España, os enviaremos los cursos de la Voz de la Esperanza a través de nuestros compañeros de ese departamento. La Voz de la Esperanza, el pastor Pedro Villa y el pastor Francisco Urbina son los encargados de dirigir ese departamento. Así que nos sentiremos especialmente felices si así los queréis. 962651230 estará abierto durante todo el mes de agosto en horas de, de trabajo, de oficina... Porque siempre habrá aquí alguien en los estudios que sigamos trabajando y podamos atenderos, no olvidéis. Y también info arroba punto com que lo consultaremos, pues si no diariamente, pues cada cierto tiempo para daros las contestaciones que, que podamos. No sabremos cómo vamos a estar de líneas de eh, internet durante estos días veraniegos. Queremos empezar el programa de hoy. Y enviaros pues un cordial saludo. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues ya sabéis, vamos a tener eh, primeramente el cardioscopio... después tendremos la selección musical, tendremos la eh, el pensamiento, que Esther nos dirigirá en este día, y también después tendremos línea directa con Esther López desde Vigo, en el nor. Eh, o, en el noroeste, del de, noroeste de España. Y eh, también tendremos pues eh, Si os parece, al final, el texto bíblico que será el puente de conexión para la próxima temporada. Nos ofrece que estéis con nosotros, le damos la bienvenida a 7 Day Radio, todas sus emisoras que se conectan por Internet con ellos, y estés donde estés en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por compartir momentos de radio. ¿Te parece que empecemos? ¡Comenzamos! ...729 conductores... ...en la cárcel por inflaciones de tráfico. Desde hace un año y medio... que se cambió el reglamento de la Dirección General de Tráfico. Y lo decimos porque hoy comienza la gran salida de vacaciones del mes de agosto de este país. Las previsiones son 4 millones de desplazamientos, desde hoy hasta el domingo, con el riesgo que eso conlleva en carreteras, infracciones, eh, multas, eh, accidentes, muertes... Si bien es cierto que, que podemos... Eh, darnos por felices, ya que se han reducido a través de las medidas drásticas que el gobierno, a través de la dirección general, ha puesto las muertes en la carretera. Pero fijaos, 729 conductores están ya en la cárcel, han ingresado en prisión, con un aumento de un 71% desde enero. La mayoría de los casos han sido de automovilistas re reincidentes. Los juzgados han... impuesto mil condenas desde finales del año 2007. Fijaos el sector, lo peligroso que puede llegar a ser. Conducir sin permiso, así nos dice C. Urrutia en el eh, periódico digital del Mundo. Ha sido actualizada a las 11 y cuarto la noticia. Con, conducir sin permiso, conducir eh, bajo los efectos del alcohol... antes de ponerse al volante, son los dos caminos más rápidos para acabar en la cárcel. Aunque la prisión sea la más grave de las condenas previstas por los delitos contra la seguridad vial, incluidos a finales del año 2007 en el Código Penal, en estos dos factores han puesto ya entre rejas 729 personas hasta junio, 53 de ellas con carácter preventivo. Todos han acabado en la cárcel porque sus infracciones tuvieron como consecuencia la muerte o graves lesiones de terceras personas o porque han pasado por los juzgados tantas veces por cometer los mismos delitos con el coche que el juez no le ha quedado otro remedio que enviarlos a prisión por un plazo entre tres meses y cinco años. Las cifras corresponden al balance de actuación desde la entrada en vigor de los delitos contra la seguridad vial que realizó ayer el fiscal coordinador de esta materia Bartolomé Vargas. La principal conclusión de este balance es que se ha reiterado, perdón, se ha retirado de la carretera a los conductores más peligrosos con las herramientas más contundentes. En prácticamente año y medio los juzgados se han impuesto 117.654 condenas a automovilistas que han vulnerado la ley en reiteradas veces. Además de por no circular Pero además de por circular bebidos o sin carnet, los principales delitos han sido correr demasiado, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o conducir de forma temeraria. No... ...respetando la distancia de seguridad... ...entre otros problemas, adelantamientos indebidos... ...giros indebidos en zonas prohibidas... ...la tarea ha supuesto una carga de trabajo considerable... ...en los tribunales, un 40% de los juicios rápidos... ...que se celebran en España... ...corresponden ya a delitos contra la seguridad vial... ...y los juzgados encargados de ejecutar las sentencias... ...han visto crecer su carga de trabajo en un 20%. Son consecuencias... de que ya estaban previstas cuando se preparó la entrega en vigor de los nuevos delitos y, según Vargas, no se debe a que la criminalidad vial esté desbocada, sino que a la ley se está aplicando con más eficaz. Quizás por esto también han salido a la luz problemas imprevistos como el de la multireincidencia. Antes, prácticamente todos los controles de alcoholemia los realizaba la Guardia Civil, pero en este último año los ayuntamientos y las policías locales se han implicado de lleno en la seguridad vial y han aflorado un colectivo de conductores que no estaba previsto, explicaba ayer fuentes de la Fiscalía. Son básicamente este tipo de automovilistas los que han... protagonizado el espectacular aumento de reclusos por seguridad vial. En los últimos seis meses el número de condenados solo por estos delitos que han ingresado en prisión es de un 71,1% más. En la mayoría de estos casos los, la multireincidencia corresponde a conductores cazados en sucesivas ocasiones con tasas de alcohol superior al 0,6 miligramos por litro de aire expirado o por ser suspendidos varias veces circulando sin carnet. Recordar que solamente el consumo de dos cervezas con alcohol ya te da la tasa de alcoholemia superior a lo que la ley prevé. En el año 2007 tráfico calcula en 25.000 el número de personas que conducían sin permiso y desde el 2008 las condenas por este delito, castigado con hasta seis meses de prisión y multa Entre 720 y 288.000 euros asciende a 42.000 personas. La ley establece que la pena de prisión por ser sustituida por trabajos comunitarios. Sin embargo, según admitió la Fiscalía, no existe infraestructura para ejecutar estas sentencias y muchos condenados no las cumplen. Por lo que cerrará en los próximos meses un acuerdo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para resolver el problema. Además, Vargas anunció que se reforzarán las investigaciones sobre los delitos en el ámbito del transporte profesional, para lo que ha designado como coordinador al fiscal Agustín Hidalgo. La mala calidad de las infraestructuras y de sus señalizaciones también serán objeto de estudio por parte de los fiscales, que en determinados casos estudiarán exigir responsabilidades administrativas, además a sus titulares. ...la verdad es que comenzando hoy la oración salida... ...nos preocupa, nos preocupa el problema que se genera... ...en los hogares, en las casas... ...en todos aquellos que van eh, a conducir... ...si se cometen imprudencias. Las imprudencias las puedes cometer tú... ...o las pueden cometer otra. Esta semana he podido ver varios accidentes en la carretera... ...la carretera que uso todos los días para venir al trabajo... ...o volver a casa... Y siempre hay implicados coches, siempre hay niños en los brazos de sus papás. La verdad es que no he visto ningún muerto en la carretera durante esta semana, gracias a Dios. Pero son demasiadas las, las situaciones que se generan y son demasiadas las situaciones en las cuales la carretera que se usa para ir a trabajar o para empezar las vacaciones, como se empiezan en España hoy a partir de las 3 de la tarde, lo trágico sería no volver, queridos amigos. Lo trágico sería quedarte en el camino, provocar el accidente o que lo sufrieras porque otro lo ha provocado. No merece la pena dejar la vida en la carretera, si sí se puede evitar. Si es un fallo mecánico, si es un fallo técnico, eso no puede evitarlo nadie. Pero la bebida, la droga, la falta de sueño, no respetar los momentos de descanso y el agotamiento al volante... pueden cerrar momentáneamente unos ojos cansados y acabar, cuanto menos, en una cuneta, fuera de la carretera, o a lo peor, estampado contra un coche que viene de frente, con consecuencias incalculables desde un estudio de radio. Queridos amigos, si empezamos hoy las vacaciones, si las empezáis, por favor, tened mucho cuidado al volante. Tener cuidado porque no merece la pena haber hecho un proyecto de vacaciones y no poder cumplirlo. Ojalá, queridos amigos, ojalá podamos regresar todos, porque hemos cumplido las normas del tráfico. Y no lo hagáis por miedo a la cárcel, eso es lo menos en el ser humano. Hacerlo por la, por la dignidad que el ser humano tiene y se compromete, y sobre todo, por la capacidad que tenemos de decidir positivamente en nuestra vida. A través del radioscopio, yo quiero emplazaros para el mes de septiembre. Y ojalá que no seas uno de los que la carretera deje sin poder escucharnos en septiembre. Tenemos todos una cita a través del volante, a través de las carreteras, para cuando volvamos en septiembre. Esperamos poder estar todos juntos y esperamos que nos escuches de nuevo en ese momento. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Z Pues aquí seguimos, amigos, después de la selección musical fantástica, como siempre. Antonio, este hay un servidor, pues para hacer un poquito de historia. Estamos a 31 de julio. Ahora no decirme que el mes no se ha ido, ¿eh? Ahora sí. Ahora no me digas. Ya se fue, ya. Ya se fue. La verdad es que yo me pregunto qué hacemos aquí todavía. Bueno, todo el mundo en la playa. Ya queda poco, ¿no? A ti te despedimos hoy, Antonio. Es verdad. A ti te despedimos hoy. Te vas de vacaciones. Bueno, y al programa también lo despedimos también. Sí, aquí vamos a despedir a todo el mundo. Todo el mundo al paro. El programa lo despedimos. Pero volveremos, bueno, amenazamos sí. con volver en septiembre, a mediados de septiembre, ya saben nuestros amigos oyentes claro. que volvemos No, la verdad es que es un tiempo de descanso siempre, es bueno para retomar fuerzas, eh, buscar nuevas ideas, eh, empezar con ganas, lógicamente Porque cualquier actividad, por mucho que te guste, pues al final, bueno, uno se cansa y, y se agota Y la verdad es que trabajar con el calor que hace, pues hombre, siempre cuesta más, ¿no? Claro y hay que hacer en la radio desde donde mejor. quiera que te vayas de vacaciones, pues claro. no es cuestión, ¿no? No, no, no, no, no, no es cuestión. ¿O qué? Le hay vamos a descansar. buscar, eh, Pablo, le vamos a no, buscar no, a dónde no, no. se vaya de vacaciones. No. déjalo, déjalo, dejamos? Déjalo, no, déjalo no. que disfrute. Eh, que ya vendrá septiembre. Ya con, vendrá septiembre. Con el lloro <ríe> y, y el crujido. Además, este mes de agosto nos va a servir, pues, pues, yo qué sé, para quitar la telaraña a la radio y, y ordenar los papeles y quitar los tractos del medio y, bueno... no nos escuras. quitar el polvo y estas cosas... y hacer copias de seguridad y preparar nuevas cosas o sea un tiempo de descanso relativo pero bueno está aquí está el que se va a quedar de guardia exactamente pues aquí nada al frente hemos dejado Aunque parezca un comentario machista, pero bueno, la hemos dejado con el prumero y la fregona. <risa> okay. La ha tocado a ella, no el año, que, decir. que no el, año, que decir que mí, si eh. el bueno. año pasado me tocó a mí, bueno, el año pasado me tocó a mí, el año te ha tocado también. a ti. Las ventanas, Antonio. Es verdad, el año pasado no teníamos ventanas, este año es más faena, Esther, eh, porque es tenemos ventanas y quitarle el polvo de vez en cuando. Además me habéis quitado <risa> la señora de la limpieza, pues no sé yo qué voy a hacer. Sí. Hombre, también tiene derecho a vacaciones, está. pero bueno. bueno. Eh, vamos a hablar de lo que... Vamos a hablar de historia. De vamos a dejarnos de historias y vamos a hablar de historia. ¿eh? Muy bien. Pues aquí están las efemérides. Vamos frequitas, con ellas. Frequitas, frequitas. Efemérides de este 31 de julio. Pues fijaros, vamos a comenzar en 1901 porque con motivo de una ascensión científica en globo, Los meteorólogos alemanes Arthur Benson y Reinhard Surin uh -huh. alcanzan el récord de altitud en vuelo libre con mil 10.500 metros. A esa altura ya no hay oxígeno. No se desmayaron ¿eh? ni nada, no, no, seguro no, que iban preparados. con oxígeno, claro, pues a esas alturas no hay oxígeno. Piensa que a esa altura normalmente van los aviones. Bueno, ya hay algunas, algunos más, ¿no? Y no todos. Y no todos, no sí, sí, pero, pero a, esas, a esas alturas ya no hay presión, o sea, no hay presión, no hay oxígeno respirable y la presión es muy diferente. ¿eh? Bueno, vale. está bien. Tremendo. Está bien, es un reto. Sí. Más mal que no se cruzaban con ningún avión, ni nada. Sí, en aquella época, pero aviones a es esas alturas no creo que hubieran ¿no? ¿eh? ¿no? No, creo que hubieran no, no, Vamos con un efeméride un poquito más triste. En 1918, 31 de julio, tras cuatro años de guerra, los alemanes retienen... A 3,5 millones de soldados aliados prisioneros. Bueno, en las guerras, la en el 31, de... ¿has dicho? En 18. 1918. Ah, en el 18, claro. Supongo que es el, el final, las, en el las, 14 las, de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Pues fijaros, Pero, ¿eh? 3,5 millones y medio de, de soldados. Sí, ¿no? Eso es mucho, ¿eh? Madre mía. para darle de comer menudo catering ¿sí? fíjate bueno en aquella época el catering no sería de muy buena calidad Porque en tiempos de guerra los derechos humanos a veces no se suelen respetar a veces no parece que, es, que siempre un tristemente desastre, sí. en fin 1928 31 de julio inicia el viaje alrededor del mundo el buque español Juan Sebastián Elcano mm. ¿Sabéis que tiene un gemelo por ahí también, Esa este barco? Exactamente. Bueno, es un es un barco escuela, uh -huh, eh, por lo menos es. el actual. El buque escuela, buque escuela eh, donde se forman los futuros eh, no sé exactamente la categoría de rango, marines. comandantes o, no, o lo marines, se forman los que van a los lo que, lo, lo que van van a mandar luego los mandar barcos, los sí, los sí, sí. Pero bueno, los comandantes de barco o lo que sea, bueno, el caso es que Almirantes. es almirante, exactamente. Muy bien, almirante. Eh, esos son barcos, bueno, es como una academia flotante, lógicamente y Yo he en ese barco Bueno, en Cartagena, ¿no? Supongo que en Cartagena No, yo no. En, Cádiz. en Cádiz Ah, vale, porque en Cartagena creo que es donde tiene la sede O una de las... No, no, la sede está en, en San Fernando en Cádiz Bueno, y el... pero bueno, también ha ido a Cartagena, hombre También entra, no también entra a Cartagena. pero y el, a Barcelona también. Ha ido. También, también. Es que resulta que. A Madrid que no. En una, no, a Madrid no, porque en el, Manzana, decirlo, en el Manzanares no podía entrar. Eh, resulta que el, el jefe de la guardia, el sí. capitán jefe de la guardia de, de ese buque cuando está en, en, en puerto, sí. cuando, cuando está en puerto está vigilado por gente de, de tierra, no, no de mar. Entonces es amigo mío y, y me llevó al buque y estuvimos allí. ¿Enchufe, es que es enchufe. un, bien, Es, es precioso, bien. Pero es... no te llevó a dar la vuelta al mundo. No, ni se movía. Ni se movía, ni, pues ni se movía. Si hubiera sido en 1928, a lo mejor te hubieras ni podido se colar Lo <risas> que pasa es que en 1928 no es el barco que conocemos no, ahora. No, Supongo no, no, no. que lo habían reformado, porque si no, todavía no. me veo no. a los marinos en remo, dándole el remo. No. No, tiene, tiene todas Ay, las ya. últimas tecnologías de, ya, ya, sí, en, sí. La, en la formación de los oficiales. Pues nada, de una, tri de una alegre a otra triste. En a 1933, ver. 31 de julio, un documento oficial determina, volvemos nuevamente a Alemania, uh -huh. en el territorio del Reich se encuentran internadas 26.789 personas en campos de concentración. Y esto en el 33, ¿eh? Pues no son muchas, ¿eh? Sí, sí. No, pero pues que ya estamos en, 33, ya estamos o sea, en el 33. Decir, ya había terminado, ¿no? En sí, la, no, la, la Segunda Guerra Mundial. Segunda? Pues no, no, pues, sí, bueno. eso es un movimiento, digamos, supongo que eran movimientos ¿Y políticos. ¿Por muchas veces? Por personas Pues Medidas. Gitanos o judíos que ya estaban no sé. ahí metidos, porque pensamos que la, la Segunda. O sea, el, el, la guerra empieza en el 41 y fue en ese momento cuando su auge, ¿no? De, de prisioneros. Ahí, poco soltar, antes no sé. fue la invasión de Polonia y de Varsovia. Eh, bueno. Sí, sí, la verdad es que los campos de concentraciones, bueno, ya sabemos el resultado que tuvieron, ¿no? Sí, Miles, y millones, seis millones de judíos fallecieron. En ese periodo 6 millones de judíos Según las estadísticas vaya. Qué horror Pues está bien no, no olvidar Para no, no volver, a, para no volver los los a repetir Exactamente exacto. Porque el hombre es el único animal Que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra ¿eh? lo, lo que pasa Esperamos que hay gente que piensa que eso no, no es un tropece Y, sí, y ese exacto, es el problema sí. sí, hay gente que no lo considera como bueno. un error Pero, yes, pero yes. bueno, eso es otro error Lo, bueno. es, lo es. Pues hablando de estadística, fijaros en 1946 se crea en España el Instituto Nacional de Estadística, tal día como hoy. Ah, en el 46 empezamos a saber los españoles que estábamos en España. Sí, sí. ¿Y, ¿Cuándo en paro, ¿Y cuando nos no. dolía la cabeza? <ríe> y yo, yo, de, yo de joven, bueno, de joven, cuando estaba estudiando en la universidad, pero en mi primera época. Eh, en verano hacíamos, colaboraba como trabajos esporádicos con el, con el centro de estadística y entonces íbamos con unos folios enormes, piso por piso, casa por pase, casa, comparando los datos que había y actualizándolos. Y eso se hacía manualmente, eso es de hace ¿no? años, de, eso, de lo menos hace 30 años. Y sí, pero nos pagaban por cada encuesta completada No recuerdo cuántas pesetas Porque entonces cobrábamos en pesetas O en céntimos, porque pagamos muy poco <ríe> El caso es que, sí, sí Bueno, es una manera de saber los habitantes que tenemos eh, que, Bueno, que hay en España y la gente que van haciendo las estadísticas que siempre son muy necesarias para hacer ciertos estudios y claro. previsiones de necesidad sí, sí. Así es, pues en 1964 31 de julio nos vamos a la Luna, fijaros la sonda oh. estadounidense Ranger mmm, Sexta uh -huh. transmite 4.316 fotografías, fotografías sí. de la superficie lunar, digo yo que se vería bien, ¿En el 64 era, ¿Era ya en color o...? Sí, había sí, fotografía ya, ya en ya color. Había color, sí, sí 64. lo que pasa es que la Luna ya sabéis que es en blanco sí, y negro sí, sí, sí. <ríe> Siempre ah, que la gracioso. vemos en blanco y negro. Ah, <risa> en, Hombre, en grises, supongo, en escala de grises. Sí, supongo que serían fotografías en color, supongo. Ya fotografías en color ya había. Y entonces, bueno. Pero claro, fotografiar un campo árido de, de tierra y tal pues, serían más próximas. Al a la escala de gris, ¿eh? No, y que día, posiblemente sí. se dé mejor en definición, en, sí, en un sí, blanco sí, negro sí, puro. Sí, sí, sí, eso sí. sí ahora, 4.316 yo creo que tendrían para elegir, ¿eh? O sea, las pondrían todas allí. Sí, son seriadas, son fotografías a medida que el satélite va circulando, va mm -hmm. haciendo una, tac, un tac, movimiento, tac, claro, tac, van fotografiando escala, pip, pip, pip, pip, y entonces, bueno, luego se componen y tal, y está muy bien. Bueno, eso es lo que yo dio a pie Yo luego. me siento orgulloso de lo que sabemos hacer los, los, los ingenieros. Los ingenieros, sí, sí. los mecánicos, como decía que los mecánicos, lo que sabemos hacer, Bueno. bueno, sigamos. También un 31 de julio, en 1964, igualmente, se encuentran importantes restos arqueológicos en Itálica, en Sevilla, entre los que destaca un trozo de la antigua muralla almohade del siglo XII. ¿Conocéis la zona? Es increíble. No, la verdad bueno, es que yo, no. Yo en Sevilla he estado, pero... Ahí, también, no, pero en sí, Itálica en no. la, la ruina no, de Itálica, no, no, pues no, mirad, no, no, eh, no. es una enfermedad preciosa, mm -hmm. porque está la antigua ciudad eh, ibérica, donde Pablo quería eh, llegar, Pero al lado está el monasterio de San Ildefonso, que es donde se tradujo la Reina Valera, es decir que entonces está justamente, se ve un edificio al lado del otro, entonces estaba es una zona donde había circo romano, todavía está el foso donde donde se soltaban los leones y sin embargo a 100 metros en línea recta pues está el monasterio donde se tradujo la Reina Valera, la versión más importante del mundo hispano de la Biblia. Lo que sí he visitado también, es, saliendo de la efemérides, es Ampuria Brava, en Tarragona, que también es una de los restos arqueológicos romanos más importantes que todavía hay yacimientos que se encuentran, ¿no? Uh -huh. Ahí hay un gran museo y es una zona que se puede visitar es muy interesante. Es que en España tenemos restos Hombre, de, resto los romanos, de todo, restos almohades, restos... Pues, por cierto, tenemos un pastor que trabaja muy cerca de, de nosotros, jubilado, uh -huh. que es un experto en esa zona, ¿eh? es el pastor Andrés Tejel. Ah, Bueno, no, la verdad es que es, es la experto. gente que viene de pues de Estados Unidos sobre todo, ¿verdad? Pues eh, le llama mucho la atención Hombre, tantos claro. restos históricos que tenemos aquí en España. Y tantas piedras de, de 3000, 4000 años de antigüedad datadas y tal, o sea, eh, que, pues, que decía la Biblia, las claro. piedras hablarán. Ya hablan, Exactamente. ya. Ya hablan. La historia. 1968-31 de julio, el modisto español Cristóbal Valenciaga cierra su casa de París y se retira del negocio de la moda a los 73 años. 73. Este hombre, todo un icono no, sí, sí. en la moda. ¿eh? A los todavía 73, está 73 sí. Ya tuvo cuerda, ya. Y Yves saint Laurent también está en esa edad, y Christian Dior. Son casas que ya tienen... ya Unos ya añitos, van, ya. Sí, ya van por el centenario, todavía les queda, ¿no? Pero bueno, que ya son casas con una cierta antigüedad, sí, sí. La moda es... Que Lo que es pasa es que... Es, un, es gran un gran negocio. negocio ¿eh? Ah, vale, opinamos lo mismo. Es, es un, gran gran negocio. Negocio. <risa> un gran negocio. Un gran negocio, y a veces incluso un poquito peligroso para la sí, salud de las sí, jovencitas. Sí, sí, ¿eh? En algunos momentos sí, porque Nos marcan es Marca unos gran... cánones irreales y absurdos, ¿sabes? Marcan un poco la cultura y, entonces, pues, claro, y de es, las medidas. Porque estamos totalmente de acuerdo los tres que los que, estén, los que están mal hechos son ellos, no claro, nosotros. Ellos, ¿no? Por supuesto que sí. Medidas vale. Vamos perfectas. a ver, ¿Quiénes son más? ¿Los que son como nosotros o los que son tipo modelo? Los como nosotros. Como nosotros. Pero 800.000 veces más. No vamos a estar está. equivocados, la mayoría. Claro, favor, así es, siempre. así es. Solo bueno. hay que ver las playas de nuestras costas, cómo están, de modelos. Hay que tener salud, de, con la salud de, no se de juega. De modelos, ¿verdad? Sí, con la salud no se juega. A mí me hace gracia eso, las películas norteamericanas muchas veces lo que te presenta, la playa ahí, paradisíaca y todo, modelos eh, sí, femeninos sí, sí, y sí. modelos masculinos, todo perfecto. Además, y llegas con, allí a California y, con, oye, ¿qué ha sí, pasado no? con eso? Sí, que además, con, con unas medidas que tú dices, bueno, ¿y, es que, ¿y eso de dónde lo sacan de Barbie? Pues porque, vamos a España. Por, porque ya me dirás... <ríe> Ay, ay, ay. En fin, bueno, 1976-31 de julio comienza en Montreal la vigésimo primera edición de los Juegos Olímpicos en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comanezzi. Exactamente, esta chica fantástica, luego se quedó en Estados fantástica. Unidos. Esto sí. sí es digno de imitar, sí, sí, sí. ¿eh? esto es salud y esto es se deporte. Sí, acabó bastante mal esta chica, ¿eh? después es pena, tuvo después. problemas con su entrenador que se liaron, se quedó en Estados Unidos y bueno, es lo que hablábamos, ¿no? un poco la fama a veces a algunas personas se le pueden subir a la cabeza y es bueno tener siempre los pies Honestia, en la tierra eh, sí. nació sí. en es una en Rumanía por, sí. es una que yo, la verdad que es que, que los abasto. países de, de, del Este durante muchos años ahora ya creo que no tanto pero los países del Este durante muchos años eh, el tema de, de la educación física y el ejercicio por, al igual que la sí. música tenemos muchísimos amigos rumanos y que vienen del Este la mayoría saben música y saben tocar muy bien y hay grandes gimnastas pues son unas escuelas muy disciplinadas Sí, sí. y muy estrictas y pasa igual que los chinos desde los 4 o 5 añitos están ahí dale que te pego dale que te pego claro después te ves esas niñas de 12 años haciendo unas cosas sobre el, el, el tatami la, o sobre la barra. el tapiz sobre la barra Pero que, también hay que pensar que en qué condiciones madre, ¿eh? porque en China sí, uno, sí, pues hay, los hay, hay ciertas algunas... críticas para, para la preparación ah, sí. de estas chicas ¿eh? son espartanas y no condiciones... les permiten crecer adecuadamente de todas sí, maneras, sí. para Nadia dice el, su, su efemérides uh -huh. que ganó todas las competiciones nacionales y a la edad de 13 años se adjudicó la medalla de oro individual sí. de los campeonatos de Europa imagínate a los 13 años, 13 años. Ah, también las otras? condiciones claro, en las es, que es, las hacen yo tengo un amigo no, no, que está es... casado con una eh, una componente del ballet ruso uh -huh. Ajá. y bueno, tiene cirrosis hepática por la cantidad de alcohol que quiere ah, sí, sí, sí de, ¿cómo se llama el alcohol pero que, que de ven vodka. allí? De vodka, vodka. De vodka. ¿Pero porque en beben? los ensayos, etcétera claro, porque tiene, bueno, por pues, por el el que se acostumbra y... pero por el frío que hace ah. allí por las condiciones, porque recordar bueno. que Rusia está haciendo mucho, pues bueno se está recuperando, pero todavía no está como debería estar sí, sí, sí. y la gente todavía allí es muy pobre y a pesar de que esté en el vale ruso, pues tampoco te creas tú que ganan una barbaridad sí, no, no, podrían bueno. estar mejor que el, que el resto Pero tampoco a lo mejor mucho, ¿no? Complicado, sí. Sí, de todas formas el, el, el, lo que es la competición de élite, pues hombre, supone mucho sacrificio, mucho, mucho. Y, y más a estas edades, pues claro, un chico de yo, 12, 13, un no, año, no, a, no sé. a lo mejor lo que voy a decir os parece fuera de sitio, pero yo no sé si yo hubiese animado a una, a una hija mía a que fuese una competidora de de élite a, a este nivel yo por, tengo las, claro que no. por las por no las sé. por el costo, el costo físico, sí, sí. Eh, el costo para su vida sí. después yo yo, es que, yo me yo lo tengo pensé, claro Hombre, lo que no es sé. cierto es que tienen que renunciar a muchas cosas, porque a todo sobre todo la vida normal, social, sí, de pero, los pero amigos, luego les, juego y les tal. controlan el ciclo sí, menstrual, sí, sí, le, contro sí, sí. le controlan no, el todo, crecimiento, todo. les controlan. Estamos, eh... bueno, por eso no hay tanta gente que llega a esos niveles de, de profesionalidad y de Yo les de dejo los niveles ¿no? todo para ellos, eh. Pero bueno, no, no creo que sea, no sea sé, una forma de vivir. No sé, como no conozco mucho el tema, yo, hijo, yo ¿no? simplemente he, he leído cosas y si son así me preocupan. Porque sí, finalmente sí, un sí, niño de 12, 13, 13 años qué es? Es un niño Más es pequeños, en China las sí, críticas van es, bueno, por eso. a porque partir de los 5 o 6 años ya tremendo. Bueno, Pues, pues fijaros entonces... vamos con otro deportista, esta vez de motociclismo, porque en 1983, uh -huh. un 31 de julio, Ángel Nieto se proclama campeón del mundo de motociclismo por duodécima vez. Duodécimo, Duodécimo ya sabéis. Ala. Sí, doce. Ya sabéis que el nieto ha, ha ganado 12 más 1. Uh -huh. Él es, es bastante supersticioso sí, sí. y nunca pregunta, bueno, no dice 13 campeonatos mundiales, que son los que ganó. Él ganó 12 más 1. Y bien que le pesará, supongo que le hubiese gustado ganar el, el 14, pero ¿Seguro? pero por el 13. Claro, por quitar el 13. Pero bueno. No lo pudo ser. Un bueno. fenómeno en esa época, sí, sí. ¿Te acuerdas que se de hombre pequeñito en la moto? Nos mosquitos, que parecían parecía mosquito. ¿Sí? sí, sí, y bueno, Era de, bueno, de 50 centímetros cúbicos. 50 supone. y 74, 74. centímetros. Fíjate sí, bueno. ¿Cómo hemos crecido? Sí. Pues también, un 31 de julio de 1987, más de 400 personas mueren en enfrentamientos entre iraníes y fuerzas de la policía saudí en los alrededores de la gran mezquita de la Meca, donde habían acudido en peregrinación. Uh -huh. Es terrible bueno. que esto ocurra eh, sí. en esos lugares que es, bueno, son lugares santos, son lugares donde la gente ya, lo que va pasa a, es a su dios. Son las va... circunstancias. Triste, Son hombre. lugares donde no se, nada. se encuentran miles y miles de, de seguidores que van a hacer sus rezos, eh, ya sabéis que como obligación tiene al menos una vez al año, bueno, una vez en la vida. pero hay gente que va pues todos los años, los que puede pero económicamente. No, ¿Por qué tienen y esas que imágenes los iraníes ah, con las fuerzas de la policía saudí bueno, justo no sabe, ahí, no en los alrededores de la Gran Mezquita ya, de la no, Meca? No, sabemos lo ¿No tienen otro motivos. sitio? Yo recuerdo las imágenes de tres bandos, bueno, de tres grupos religiosos dándose leñazos en, la, en Jerusalén, al lado ah, de, de, de, de donde se supone que nació Jesús, en Belén, y dándose leñazos. Salieron unas imágenes ahora en Navidad, esta última, me parece, no sé, ortodoxos y... Bueno, cristianos y tal, y bueno, terrible, terrible. ¿Qué vamos a hacer? En fin, como terrible es también que en 2004, y por poner una una simplemente de, de todas estas tragedias, porque la verdad es que pasan todos los días, pero en 2004, el 31 de julio, mueren cuatro inmigrantes y un bebé al naufragar su embarcación en las costas gaditanas. Vale. Lástima, bueno, pues sí. como muestra un botón, ¿no? Esto sí. pasa todos los días. Hacemos un recuerdo especial uh -huh. para estas personas en este momento. Sí, sí. Y también, eh, un 31 de julio de 2004, vamos terminando, un informe de la Unión Europea sitúa a España, fijaros, entre los mayores infractores medioambientales no. en el tratamiento de las aguas residuales. No. Por fin somos primeros Resumen, en Resumen, somos unos cochinos. A ver si sí, sí. nos ponemos las pilas. Pero como dice Antonio, Ester, somos primeros en algo. Oye, ya. tenemos que felicitarnos. Ya. Pero me gustaría más que fuéramos primeros en algo positivo ¿eh? y no en bueno, manchar el agua. Somos los primeros cochinos de Europa. <ríe> no es de de Europa. Bueno, después de la guasa, que sí. se presta, lógicamente... Vamos con eh, nacimientos eh, y defunciones. Sí, ahí tendríamos que ser un poquito más responsables, sí. sí. De... Bueno, pues fijaros, en cuanto a nacimientos, solamente vamos a, a destacar eso. En 1938 nace Juan María Arzac, ese eh, célebre cocinero, cocinero español. Cocinero, sí, además, es muy, muy simpático y majo. Y ya tenemos los cumpleaños del Facebook. Eh, ah, pues, es verdad, ¿verdad? Sí, claro. sí. Es el cumpleaños de, ¿De Miriam qué? Lanca. Eh, ah, Tal día como hoy, un 31 de julio Es el cumpleaños de Judith de la Fuente también ¿Eh? También conocida como hoy. Sí, sí. Y es el cumpleaños de Carolina Valdés Así que feliz bien, cumpleaños Carol. para ellas. Y hay dos personas a las que me gustaría felicitar muy, muy especialmente. ¿Me dais permiso? Qué hombre, claro. Pues mira, a mis dos madres. A Rosario Fernández Rodríguez, la propia. Que cum son cumpleaños hoy. Sí, de verdad. Las y María Nieves Baena, que es la madre de mi marido. O sea, sé, también No me digas que tu suegra si, y tu madre sí, cumplen sí, los años. Las dos, las dos el mismo día. Oye, sí. se mira. Se pusieron de acuerdo. Si se te olvida el cumpleaños, ya sería para matarte. Sí, ¿verdad? Y tu suegra. Sí, ya, ya sería para matarte. Sí, porque encima o te mata tu suegra o te mata tu madre. Una de dos. Madre Una de mía, mía, Qué casualidad, claro. ¿eh? Qué casualidad. Sí, sí, sí, sí. Lo complicado es que todos muy lejos una de otra. Pues claro, celebrarlo el no mismo acaba, día es complicado. Y no acaba ahí todo eso, porque además tú y tu marido os casasteis el mismo día también. Fíjate, qué casualidad. Y además, ¿y, además, y tú sabes por qué se casaron el mismo día? No. Para ahorrar dinero. Hombre, <risa> <Qué cambiaron. risa> no lo sé. No lo sé si <risa> lo consiguieron. Oye, no, qué casualidad. O sea, tu suegro y tu madre nacieron el mismo día y tú y tu marido os casasteis el mismo sí, día. Sí, y yo madre... y mi padre nacimos el mismo día. Oh, madre mía, qué, qué familia. Lo <risa> de yo y mi marido no tiene... es que Estés no va es, es a hacer no nunca gracia, nada ¿eh? como el resto anormal. de los portales. Es, que este no es normal Estés es que no, es no es normal. Bueno, no gracias normal. por decir que no soy normal y no llamarme a normal. No no. no, no, no. Eso no, lo has no. dicho tú. Es con eh. mucho cariño, no es con mucho cariño. No es normal. Porque, soy, vamos, soy extraordinaria, no chicos, Soy es que no, extraordinaria. Mi madre y mi suegra sí, tengan la misma fecha de nacimiento. Es que no me lo puedo imaginar, vamos. Que sí, que va, de, va en serio, ¿eh? Y, y en el mismo año, no. no. No, no, eso ya no. Eso ya sería mucha casualidad. Bueno, sí, ya. Ya puestos a mirar. Bueno, entonces el pensamiento de hoy ¿se lo dedicas a ellos o...? O no. Pues el pensamiento de hoy se lo vamos a dedicar pues, a todos los que cumplen años hoy Eso y sí, ¿eh? a todos nuestros oyentes en general, Muy ¿por bien. qué no? Si es el último programa, claro que sí. Pues vamos a escucharte. Cuando pido a Dios. Pedí fuerzas y Dios permitió dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios permitió problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio fuerza e inteligencia para trabajar. Pedí coraje y valor y Dios permitió riesgos que enfrentar. Pedí amor y Dios me abrió los ojos a la gente que necesitaba mi ayuda. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí lo que pedí, pero siempre recibí lo que necesitaba. Tal vez mi oración no fue contestada de la forma que yo quería, pero siempre, siempre fue contestada. Estás escuchando entre amigos en Radio Adventistas. Línea directa. Bueno, amigos, ya sabéis que es viernes y, como todos los viernes, tenemos a nuestra colega Esther López, periodista desde Vigo. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, tic-tac, tic-tac, tic-tac, eh, porque estoy casi, casi, casi de vacaciones, como algunos de vosotros. Casi, casi, ¿eh? Haciendo cuenta ya. Bueno, es el último programa de, del mes de no, julio. No, ¿Sí? como, algunos, como, como Antonio. Dice, dice Pablo que sí, como sí. algunos sí. no, solo como Antonio. Disculpa, que tenía el micro de Pablo quitado. <risa> ahí está, ahí está, no, soy ya no soy. Ya. Buenos días a todos. Bueno, ¿Qué digo tal, que es, ¿Qué tal? Muy bien. Digo sí. que es el último programa de esta temporada, que continuaremos eh, disfrutando de tu presencia también eh, en septiembre, ¿La segunda estar, mitad de septiembre? Sí, sí, sí. Bueno. Nuevo curso y, y nuevo reto. Espero estar con vosotros también. ¿no? Ahí está, perfecto. Claro sí, muchas gracias, gracias. Bueno, Esthercita, pues eh, vamos a hablar hoy de lo... Estábamos hablando en las FMEs de los cochinillos, ¿verdad? Por decirlo sí, sí, sí. con cariño, que somos los españoles. Eh, había en 2004 un informe de la Unión Europea que situaba a España entre los mayores infractores medioambientales en el tratamiento de las aguas residuales. Y hoy no vamos a hablar de aguas residuales, pero vamos a hablar de las costas españolas, me parece. ...que entre otras cosas están contaminadas gracias a las aguas residuales... Me hay ...de cuestión... ...efectivamente, a, a algunas aguas residuales bastante fáciles de entender ¿verdad?... Pues ...por lo que se deriva de la actividad humana y de la actividad urbana sobre todo... ...pero también gracias pues a los vertidos que las diferentes empresas... ...evidentemente hacen exactamente a dónde va todo en el mar... Uh -huh. eh, ...esos intercambios de fuel que se hacen entre barcos en alta mar... ...que todos ignorábamos que a veces ocurrían porque son ilegales... Y, y bueno, pues que son millones de toneladas también vertidas a las costas, de forma así más o menos indiscreta, etcétera Bueno, eh, nos referimos, y, y hombre, estabais en un plan así como muy distendido, porque terminamos temporada, pero vamos a ponernos serios un rato, unos minutos, ¿no?, porque eso dice... los estudios, además del agua yo querría hacerlo o enlazarlo con dos cosas que supimos subi, esta semana ¿no? por una parte, nos hacemos además fueron presentados en, en el mismo día por una parte de un estudio el informe del um, ONG de Ecologistas en Acción del colectivo Ecologistas en Acción que presentó su informe de banderas negras 2009, uh -huh. lo titularon este año La crisis, una oportunidad para la costa ¿eh? y han llegado a la conclusión de que en España hay 311 banderas negras ...que conceden a zonas con degradación ambiental alta... ...y con graves puntos sobre sus ecosistemas, graves amenazas. Fíjate, acostumbrados este... a las banderas azules que ¿Cómo? estamos... Efectivamente, las banderas azules nos hacen a todos saltar de alegría... ...en Galicia este año estamos pues pletóricos en ese sentido... ...porque tenemos muchísimas banderas azules, más que el año pasado... Uh -huh. ...pero hay, según este informe de ecologistas en acción... ...311 banderas negras y 392 puntos negros... ...a lugares que tienen pequeños o puntuales impactos... ...que agravan esta situación... La verdad es que, por cierto, Galicia y Andalucía son las comunidades con más banderas negras. Galicia, en este caso, se ha llevado la palma. Vaya. Claro, en esta zona lo hemos recibido pues, pues con la lógica eh, preocupación. Y justo, este, compañeros, pues eh, la misma semana que sabíamos, datos de la, eh, del colectivo también VVF, que presentó su incendiómetro 2009, los datos con respecto a los incendios, uh -huh. que nos recuerdan que en lo que va de año 2008 ha ardido ya tanta superficie en España como... ...el año anterior... ...qué entero, triste... ¿eh? ...y bueno, con la muerte terrible... ...siempre horrorosa... ...de 11 personas este año... Eh, ...pues nueve de ellos eran profesionales... ...estaban efectivamente pues... ...luchando contra esos incendios... Uh -huh. eh, ...una vez más, lo decías tú... ...efectivamente, lo, el comportamiento ciudadano... ...el comportamiento social... ...el comportamiento industrial... ...es totalmente contrario a, a la naturaleza... ...al cuidado del medio ambiente... Eh, ...hay personas que siguen provocando incendios... ...pero hay personas que siguen maltratando... La costa, eh, construyendo de forma ilegal, ¿verdad?, al lado de la costa, uh -huh. eh, este verano muchas personas, ¿verdad?, vamos a estar, o si no vivimos al lado de la playa, vamos a ir a la playa, eh, vamos a querer, ¿verdad?, tomarnos eh, algo fresquito justo a pie de playa y no nos damos cuenta de que ese chiringuito, de que ese, esa terraza, esa cafetería, ese hotel, todo lo que hay al lado del mar eh, tiene que verter a algún sitio y, y uh -huh. lo tiene al lado, ¿sabes?, Y, bueno, efectivamente, son datos preocupantes y datos que nos harán reflexionar, pero con difícil solución. Oye, Esther, eh, se nos plantea alguna duda. Eh, ¿Eso significa esos 300 y pico puntos son los mismos puntos que las banderas? ...porque veo que hay más puntos que banderas... ...no, son otros... ...o sea, o sea son, son diferentes... ...se tienen... y pico en total... ...claro... Vaya. ...las banderas negras son los sitios que están fatal... ¿eh? pues por diferentes razones, ¿no?... Eh, ...zonas con degradación ambiental muy alta... ...y con una amenaza grave sobre los ecosistemas... ...entonces y son y 600 aparte, y pico lugares... Eh... ...son casi 700... ...uy, qué barbaridad... ...no, claro, también es verdad... ...también es cierto que España está rodeada de costas... ...por todas partes... ...salvo uh -huh. por una pequeña zona, ¿no?... Uh -huh. eh, ...tenemos costas, tenemos kilómetros y kilómetros de costas... ...y evidentemente algunos son pues lugares ya muy degradados y otros otros son lugares donde a lo mejor hay problemas puntuales... ...que podrían quizás solucionarse si se evita ¿eh? la fuente... ...que está causando esa, esa degradación momentánea, ¿no? ¿Y hemos subido o estamos igual o hemos bajado eh, no, vamos, el número de puntos? A peor, a peor ¿no? Estos, estos datos suelen ir a peor, es decir, el hecho de que haya banderas... Eh, ...o más banderas azules implica que en algunas zonas... ...pues se puede estar haciendo un cuidado concreto... ...pueden ser zonas que hayan recibido un tratamiento concreto en un año... Yo, por ejemplo, no me explico, y, y, y a Pablo que conoce Vigo pues probablemente le sorprenda también, cómo ha podido obtener una bandera azul el puerto deportivo de la ciudad de Vigo, es decir, el puerto ¿Ah, sí? del Náutico. ¿Ah, sí? Porque eh, todos los que paseamos por esa zona, que es ¿Ah, muy sí? amable, ¿Estés? muy agradable, y ¿el sea, puerto de Vigo? Se, se ve la costa, eh, eh, resulta que tiene una bandera azul y de todo menos agua. O sea, son los fluidos que están bañando los, los barcos que están allí... aparcados, yo no me lo explico, o sea no entiendo porque una de las características principales no de la zona con bandera azul es la calidad del agua y en el puerto me consta que no se me ocurriría pues meter un pie, ¿eh? Madre y mía. En el tiene, tiene una bandera azul porque evidentemente no hay no hay solo un baremo, hay, hay muchos baremos, ¿no? me gustaría conocer Pero, de sí, sí, qué van sí, sí, sí, esos baremos exactamente, que no te y hay Políticos. Que, que tienen bandera azul pues por sus servicios, ¿no? en la playa, por bueno pues las comodidades incluso, pues por el acceso, etcétera, A sabiendas, y todo el mundo lo sabe, de que la calidad del agua deja bastante que desear. Ajá. Y yo estoy hablando de zonas con mar abierto, ¿verdad?, y con... ...con pues, la renovación que suele haber de agua ...en zonas como algunos puntos de Galicia... ...sobre todo de las ruedas altas. Bueno, Esther, supongo que nosotros... ...los que vamos a pasar el veranito a la playa... ...como bien dices, pues mm. podemos poner algo de nuestra parte... ...podemos ser más limpios con el medio ambiente, sí, podemos... de todo, o sea, las, los kilos y kilos y kilos... ...de colillas y de todo tipo de cosas extrañas... ¿eh? ...que se encuentran en las playas... ...cuando se hace un, rem un removido así general de la arena... ...nos dicen unas cuantas cosas... ...exactamente, tenemos que ser más limpios... Mm -hmm. con, ...con el lugar al que vamos... ...no Bien. solamente con la playa, también con la montaña, etcétera... Mm -hmm. ...pero también es verdad... Eh, ...que los que más contaminamos... ...probablemente no seamos los de a pie... ...que si sí, tiramos la colilla, tiramos claro. tal... Es que el, el, el, claro, ...son las porque empresas... Tienes, ...porque no es una responsabilidad directa... ...pero el, tú y yo y cualquiera... ...que evidentemente está consumiendo... ...todo tipo de productos... Que, por el grifo evidentemente... ...y que verdad estamos utilizando... ...todo tipo de productos de limpieza... ...estamos eh, utilizando además... Eh, ...pues objetos, materiales... que ...cuya fabricación requiere... ...que también haya una actividad contaminante... Ajá. ...la vida que llevamos... ...evidentemente es una vida que contamina... <risa> ...y los materiales no sé sí. que utilizamos... ...necesitan ser fabricados... ...pues con procesos contaminantes... ...y la ropa que llevamos... ...pues necesita ser ceñida con, con eh, productos... ...veamos... Es verdad que la legislación marca pues, una serie de eh, procesos industriales de bueno, pues, recuperación o de, o de evitación de males mayores. No siempre se cumplen esos protocolos en lugares como Galicia y en otros sitios de España, pero yo en Galicia sí que lo sé, eh, pues hay empresas que así como quien no quiere la cosa, a lo mejor pues hacen un vertido a un río y de repente los vecinos del río van a pescar una trucha y se encuentran con que el río es blanco o marrón o verde y resulta que es que todo eso toda esa agua contaminada viene de una fábrica que aprovechó y vertió la pintura allí es decir ese tipo de cosas eh, ocurren no y, y estos días y es curioso porque vosotros estáis en el Mediterráneo eh, precisamente hablando de estos procesos se decía que la costa gallega se está Mediterraneizando eh, lo cual evidentemente es un problema grave porque el Mediterráneo es un mar muy bonito igual que el Atlántico es un océano maravilloso etcétera pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo es decir el, el volumen de de contaminación, ¿verdad?, por, por metro cúbico de agua, está aumentando. Y, y nosotros la renovación que teníamos, la limpieza que tenemos de costa por las mareas, pues no está siendo todo lo... ...todo lo fuerte que necesitaríamos... ...pues para que esto se solucione... A ...es nivel un de... problema y es una reflexión... Para, ...para dejar también en un verano de disfrute... ...porque también habrá contaminación este verano... ...está claro, ¿tú crees que los estamentos... ...a los que les eh, concierne hacer algo al respecto... ...están haciendo realmente... ...todo lo que deberían eh, sobre este tema?... ...porque claro, 700 eh, puntos claro, negros... Son ...claro, pero todos sabemos... ...porque eso es una realidad... que resulta más barato pagar multas eh, por delitos medioambientales que hacer la reforma necesaria para que tu empresa no vierta toda esa porquería. Pues entonces es un problema de concienciación serio, serio. Es decir, claro que sí, hombre, es que es como está de moda pedirle a los políticos que hagan lo que los ciudadanos no hacemos, porque es una moda general, Ajá. pues muy bien, eh, pues digámosles que se apliquen más, pero si se aplican en realidad con lo que dice la legislación, estaríamos multando continuamente pues a, desde muchos ciudadanos que van por la calle con el tubo de escape suelto ¿eh? y, y vas eh, en el coche de atrás y te está llegando una cantidad de humo, que es ilegal. De verdad, y lo estamos respirando y decimos, este señor no ha cambiado el filtro de aceite hace 25 años. Eh, parece. P pero es que ese tipo de cosas, ese tipo de gestos eh, de carácter industrial, claro, se convierten en una contaminación importante, grave, ¿eh? ¿Y claro, tiene solución esto o no tiene solución? Ah. ¿Perdón? Quiero decir, a nivel de los medios, eh, ¿se baraja alguna solución a esto simplemente la concienciación, que ya sabemos que dónde se quedará, en el aire, ah, pues, ¿sabes como todos los niños, años, amigos, o se va a hacer, eh, hacer algo? Eh, somos responsables de seguir concienciando más, porque un empresario concienciado es un problema menos, un ciudadano concienciado es un problema menos. Eh, mira, tú sabes la cantidad de toneladas de mm, objetos de todo tipo que se recuperan en una playa cuando se va a hacer una limpiecita de estas así someras, pequeñitas. Hay toneladas de cosas. Eh, me explicaban el otro día de eh, personas que hacen proyectos de estos de recuperación medioambiental, que de vez en cuando, ¿verdad?, va un grupo de personas que algunos creen que son una pandilla de locos y van con unos pinchitos y unas bolsitas y tal a ver qué encuentran, removiéndose un poquito en la arena. Alucinas. Aparte, claro, de todo tipo de objetos personales que quedan por ahí vertidos por la arena, ¿no? Pero es que de todo, de todo. O sea, yo no, no tenía ni idea... No, no me des datos, ...de colillas sí. en las playas, pero es que es algo increíble. Yeah. Pero de todo, huesitos de fruta, bla, bla, bla, eso es lo más suave Pero es que a veces te dicen cosas que no se pueden reproducir en antena Muy triste, es de, muy triste de todo, de todo, y la gente hace así un hoyito, mete lo que fuere y lo, lo entierra Y vienes tú, pones la toalla, mueves un poco con un pie y te encuentras cualquier tipo de cosa Y lo peor no es que pongas la toalla o que pongas la sombrilla Es que tu niño pequeño pues, pues está también jugando en la arena y en fin y que... se la boca a la arena con lo que pueda haber. Pues sí, imagínate Es un gesto gráfico ¿verdad? que nos resulta incluso repulsivo ...pues tenemos que concienciarnos... ...es verdad, y, y concienciación empieza por todos... ...por gestos tan pequeñitos como esto... ...por favor deja la playa, deja el monte... ...como estaba antes de llegar... Uh -huh. y, ...y por favor las barbacoas... ...verdad, tan típicas del verano... ...ten cuidado, y donde uh -huh. haya arboleda... ...no la plantes, vete a otro sitio... Ten cuidado, es que hay determinados gestos que, que pueden causar una auténtica desgracia. ¿no? Que la naturaleza al final es nuestra casa, lo que no vayamos a hacer en nuestra casa, no lo hagamos en la naturaleza, ¿es así? A que no hacemos una barbacoa en el salón. No dejamos todo tirado por debajo de la alfombra. Exactamente. ¿eh? En la arena de la playa, así que vamos a tirarlo todo, ¿no? Exactamente. Pues este eh, te mandamos un abrazo muy muy Buenas fuerte. Muchísimas Buenas. gracias por traernos esta noticia, por hacernos reflexionar un poquito. Sí, ahora que. Es necesario, que... La es que es necesario. Exactamente. Ahora que vamos a la playita en el veranito, uh -huh. vamos a ser más responsables. Vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente porque al fin y al cabo pues oye es el legado que vamos a dejar también a nuestros hijos eh y por respeto en verdad a nosotros nos nos trajeron a, a este planeta verdad con una creación que tiene pues de todas las riquezas y de todas las maravillas posibles que aún así aún soporta verdad todo lo que le hacemos y sin embargo se regenera de formas absolutamente milagrosas y, y aún así efectivamente nos regala pues lugares espléndidos y nos sigue regalando muchas bendiciones tenemos que reflexionar también sobre eso es un regalo, es un don que, que tenemos para disfrutarlo, para aprovecharlo para enriquecernos con él y sin embargo pues lo estamos destruyendo y, y no somos sensibles a él y es una reflexión necesaria Bueno, pues a partir de ahora todos vamos sí, sí. a ponerlos las pilas Espero. y vamos a ser un poquito más ecológicos Sí señor, respetuosos con lo que tenemos que es, que es de todos al fin. Exactamente, Esther, te mandamos un abrazo muy fuerte y Buenas te esperamos, ya sabes, a mediados de septiembre nuevamente aquí en el Magazine Entre amigos. Pues en contacto estaremos, pasado un felicísimo verano, espero que lo disfrutéis mucho ya hablaremos de aventuras a la vuelta y, y que Dios os bendiga mucho que, que sigáis trabajando y que recuperemos además todos los bríos necesarios para empezar el curso con fuerza y, y con mucho ánimo Exactamente, un abrazo muy fuerte Esther. Os envío un beso a todos, cuidaos, hasta la próxima Un beso Línea directa Pues le agradecemos a Esther que haya estado con nosotros como cada viernes y le deseamos también a ella unas felices vacaciones. ¿eh? Que también se ponga las pilas, se las recargue. Eh, me gustaría que terminásemos un poquito entre los tres hoy, aunque aunque hay un texto bíblico, pero el programa es, es de todos, bueno, Así que Yo, yo casi, vamos a ver. casi me he ido ya. ¿eh? Ya, ya, sí, ya lo sé. Estoy, sí, ya ya con lo sé. Una, eh, estoy con el pie fuera. ¿Alguien no, le visto la sombrilla por ahí debajo guardada? Lo que no saben los oyentes Es que le hemos tenido que atar hoy a la silla con una cuerda para no salir corriendo antes de tiempo. <risa> no, bueno, la verdad es que me voy con ganas, lógicamente. Unos días de vacaciones siempre son agradables, pero volveré con muchas más ganas de las que me voy. Eso está claro. Y bueno, nada, ya vosotros que os quedáis saben? aquí, sobre todo Estén, ¿no? que lo pasen muy bien Y aquellos oyentes que si quieren llamar a la radio, Ahí pueden seguir ito. escribiéndonos consulte la página, consulten el blog, aprovechen Radio La Carta Que seguimos y bueno, todas aquí, estas sí, sí, eh, sí, aunque no estemos en directo, seguimos aquí, seguimos haciendo programas Y seguimos atendiendo el teléfono y el email, así que escribirnos y llamarnos, que aquí nos tenéis Muy bien, buenas vacaciones a los que se van <ríe> Esa, esa sonrisa algún día la evaluaremos convenientemente es, terminamos con el Salmo 73 uno de mis Salmos preferidos versículo 28 que dice pero el, en cuanto a mí el acercarme a Dios es lo bueno he puesto en Jehová mi esperanza para contar todas mis obras queridos amigos, nos esperamos de verdad que tenemos una cita con vosotros a mediados de septiembre estaremos ahí, esperamos que la carretera no os impida estar con nosotros ser prudentes, ser cuidadosos Y estamos aquí, a vuestra disposición, amigos. ¡Hasta pronto!